El cielo entre los durmientes. Lugar de experiencia. Bueno, bueno, buenas. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Bueno, los saludamos acá del cielo entre los durmientes por Radio Nauta, Radio Mandioca en simultáneo... Un poquito tarde, pero no se imaginan la odisea que acabamos de pasar, por Dios. Llegamos. Hola, la licencia en casi todo estaba, pero tan nerviosa que se durmió todo el viaje. ¿Qué, ¿Qué dice? pedazo de odisea hemos llegado? Hemos Después llegado. Después de una semana de pueblo. Fuimos una semana al pueblo y dijimos, vamos el martes de la noche, no pasa nada, llegamos bien. Se rompió el tren. Así que llegamos ahí contra reloj, pero bueno, agradecemos a, a quienes nos esperaron y nos hicieron el aguante, a Cami, que nos hizo el aguante por teléfono. Así que, acá estamos. Hemos llegado. Hemos llegado. Bueno, llegamos otra vez a hacer un poco el ejercicio de la palabra. Ahora lo que tenemos que, que parar y pensar somos nosotros, porque venimos, he hecho un no bollo. No entendemos nada, vamos a intentar hacer un poco lo que pactamos, pero... Lo que sale, <risa> lo sale, digo... <que> <risa> Bueno, ¿qué tenemos para hoy? para hoy? ¿Tenemos columna nueva? Hoy tenemos columna columna nueva. Tenemos agachi con su columna Corazón de la Tor. Eh, eh, tenemos una columna nueva que vamos a, a invitar a todos a, a que se sumen, que es Recomendarme un libro en dos minutos. ¿Y ¿En qué consiste? Eh, te lo hice el nombre igual, ¿no? pero La idea es hacer una breve reseña de... Eh, y está empezando a hacer un campeonato Porque ya arranca antes de los dos minutos eh, El primer audio ¿En cuánto recomiendan un libro? Hoy en 48 segundos Ah, impecable El que va a haber premio Son dos minutos límite Para hacer una reseña sin spoilear De un libro que recomiendes Que te guste mucho sí. Y expliques un poco por qué Menos de dos minutos Nos mandas audio Y nosotros lo elegimos y lo pasamos Espectacular, eso también lo pueden hacer eh, por medio del Instagram nuestro, El Cielo Entre los Durmientes. Sí, pero mejor por WhatsApp. Pero también tenemos el, el número de la radio. Hoy habilitamos número de la radio, que es el 221-488-1177. Ahí nos pueden escribir. De nuevo, siempre quise decir números por radio, <risa> pero siempre pensé que lo iba a decir más rápido y me cuesta un montón. 221-488-1177. 1177 77 77 También puede ser a nuestro celus si sí, a la gente de Carué tenemos sí, esa chance que... también de a tu celo al mío. Bueno, entonces hoy habilitamos teléfono, tenemos habilitamos columna nueva, llegamos tarde, todo impresionante. Sí, sí, sí. Pero bueno, estamos. Estamos. Y ahora bueno. vamos a inaugurar la, la nueva sección, la nueva cosilla. La nueva cosilla que la quien abre es Hugo Fioramonti de Carué. Una gran lectora, y nada, rompe el hielo con estos 48 segundos, dejando la vara altísima. Y después escuchamos un temita, lo enganchamos con un temita, temita. que de gustado Pena, yo soy medio fanático, entonces lo van a escuchar muy, mucho por acá. Un tema se llama Como que no ha gustado pena, después de que Agos no, nos recomiende un libro. Quiero recomendar el libro 1984 de Orwell, el cual se basa en una sociedad distópica donde hay un gran hermano que es quien controla la vida y los pensamientos de las personas imponiéndole las suyas y narra la historia de Winston que es alguien que le da vueltas a estas ideas y esta forma de vida que se le impone y te invitan a vos como a reflexionar sobre esto tiene mucho suspenso porque el protagonista siempre está al límite entonces es como que te obliga a continuar con la lectura Para mí es una novela que es atemporal, porque si bien fue escrita en 1948 y narra una sociedad ficticia de 1984, hay varias temáticas que toca que tranquilamente se podrían traer a la actualidad. Me gusta este lugar, me gusta mi barrio, me gusta este cielo, me gustan los pibes de mi barrio y me gustan los pianos. sale del cine están como dibujados no le paga su pecado no le estorco religión esperan la tardecita ay, y van hasta la placita comen y beben un poco después tocan el tambor Te y mucho más verdadera tu locura y tu ilusión porque tiene mucho cielo y mucho mar me gusta este lugar pero como que no míralo míralo o no eres tú mi cantar no puedo cantar ni quiero a ese Jesús del madero sino al que anduvo en la mar la tierra mía que echa flores al jesús de la agonía que es la fe de mis mayores porque tiene más allá de mis sombras salgo a buscar. Esta vez saltando los pozos que ayer me hacían frenar. Salto, no esquivo. Salto los pozos, con los ojos apretados, con susto, pero sin miedo. Al miedo lo subo a caballito y le muestro de frente mi sol. Solo es posible vivir si en la casa del corazón arde un buen fuego, leí de Alejandra, cuando la caja de mis fósforos y mi leña húmeda no me dejaban que encienda ni la chispa de mi propio hogar. Una suerte pequeña me cruzó con la forma, la de no dejar de intentar. Sequé mis fósforos y prendí mi propia mecha. Más allá de mis sombras cruzó mi abismo y pruebo el lado poco habitado de la luz. Lo cálido y deseado parece más posible y cercano. Activo mi rueda, suelto la manija, Me abro al fin en carne para ser. ¿En qué voy a enfocar mi luz hoy? Arden mis contrastes. Hoy elijo el lado claro de las cosas. Hoy soy mi hogar y mi hogar se volvió infinito. Quisiera sacar mi lado oscuro rapiarte con mi parte de tipo duro Pero no puedo, hoy me curo Mato al parásito en mi cuero cabelludo Termino y te ayudo, es que todavía dudo Y si la ansiedad me toma, le hago toma de judo Lo que viene mal, me lo tomo con jugo Me meto en la bañera hasta que me arrugo hoy será mejor que no aje con su carácter eso que me relaje hoy será mejor que no aje hoy de cabeza para que nadie me ataje hoy solo por primera deci de que me que me acuerdo dentro cuando en serio me mire me sincere viviré y ya no sé qué quiero ser al menos sé lo que no quiero ya no sé muy bien lo que me pasa encontré la yapi casa creo que hace tiempo vivo en una carcasa ah. Vamos a quemar a la terraza Y ya no se movía nada lo que me pasa Encontré la llave y me olvidé donde es mi casa Creo que hace tiempo vivo en una carcasa ah. Dame un abrazo y se me pasa Si no nos vemos por un tiempo Recibo tus mensajes a través del viento Quiero hacerle un masaje a mis pensamientos Para que se ablanden, no hablen en cualquier momento Tengo claro que si es un entrenamiento Si esta cultura te hace adicto al sufrimiento Adicto a una fila de lamentos sacó el cuchillo pa cortarlo en filamentos Hoy será mejor que no baje Con su caracterizo que me relaje Hoy será mejor que no baje Voy de cabeza pa que nadie me ataje Y en cada borra del café veré Que no perderé la fe, volveré Y aunque sé que arderé en llamas Resucitaré, una citaré Y te citaré persos en medio de tu cama Ya no se sé muide Qué me pasa, encontré la llave y me olvidé dónde es mi casa. Creo que hace tiempo vivo que en una carcasa. Ah. Vamos a quemar a la terraza y ya no sé mover nada. Lo que me pasa, encontré la llave y me donde es mi casa. Creo que hace tiempo vivo que en una carcasa. Ah. Dame un abrazo y se me pasa Hoy bajo piso Te escucho de verdad Yo no te analizo Me cago en Freud y me guían los astros Y creo que hace rato no aterrizo Tantas cosas de mierda que las canalizo Bailando con los pachos Casi que pecado al piso Borracho y esquizo Como es que lo hizo Es que así soy lo drogado No me saca lo preciso Y llegan lo mío Haciendo fondo con el cáliz Flacos y doblado Parecemos origano Milo no el lugar a donde voy, preguntan quién es que soy Soy el mono más rabioso de todo el safari Eh, hey, dale, vámonos que tengo sex Ya no tengo nada para hacer Eh, hey, hey, eh, guen alguna vuelta te tele Ya no tengo miedo de perder Ya no sé muy bien lo que me pasa Encontré la llave y me olvidé donde es mi casa Creo que hace tiempo vivo en una carcasa Ah Vamos a quemar a la terraza, y ya no sé nada, lo que me pasa, encontré la llave y me de donde es mi casa, creo que hace tiempo vivo en una carcasa, uh, dame un abrazo y se me pasa. el cielo entre los durmientes. El cielo entre los durmientes. El espacio necesario para que se genere el movimiento. Escuchanos los miércoles a las 13 por Radio Nauta. Nos amábamos rodando por el espacio. Y éramos una bolita de carne sabrosa y salsosa, una sola bolita caliente que resplandecía y echaba jugosos aromas y vapores mientras daba vueltas y vueltas por el sueño de Elena y por el espacio infinito y rodando caía, suavemente caía, hasta que iba a parar al fondo de una gran ensalada. Allí se quedaba aquella bolita que éramos ella y yo, Y desde el fondo de la ensalada vilumbrábamos el cielo. Nos asomábamos a duras penas a través del tupido follaje de las lechugas, los ramajes del apio y el bosque del perejil. Y alcanzábamos a ver algunas estrellas que andaban navegando en lo más lejos de la noche. Háblame de estar vivo, ¿no? Eduardo Galeano. Y así entramos en la parte viva, ¿no? Esto de, creo que hoy, mientras charlábamos la, eh, la temática, hablábamos esto de, de porfiar las emociones para el lado de la vida y, y bueno, arranqué leyendo ese texto de Galeano porque me parece que Galeano es uno de los poetas y los escritores más vivos que, que tenemos, ¿no? Y, y bueno, la temática de hoy va por ahí, ¿no, Caro? Habíamos visto la oscuridad y cómo habitar... La sombra, la parte oscura, el frío, la piedra, el, el programa anterior. Y hoy vamos un poco a porfiar las emociones para el lado de, de la vida. Y cómo un poco después de trascenderla eh, se encuentra esta luz que puede que encandile. Sí. Eh, encontrártela un poco de frente, pero que está buenísima también. El contraste, lo mismo que decíamos el miércoles pasado. Eh, habitar las dos partes, de las dos caras de la moneda, no estacionarse en ninguna zona. ¿Este sí, sería el lado A? Este sería el lado A. El otro día nos fuimos al B y hoy estamos en el lado A. No nos salió hoy el lado A por ningún lado, <risa> pero... ¡Ojo! Tenemos una casi lluvia hoy también. Sí. Nos acompaña siempre, no nos falla. Pero bueno, esto de, del lado A, ¿no? Nosotros arrancamos por el lado B, pero el lado A es es esto, ¿no? esto Inclusive me gustó mucho la, la, fus la fusión y el contraste que hiciste en el texto que leíste, porque metiste cosas de Alejandra, que habita habitó siempre el lado B, Pero contra todos los pronósticos aparece también en el lado A, ¿no? Siempre tiene una lucecita Alejandra que, que era lo que la sostenía también. Sí, sin Había dudas. algo de ella en claro que, que la sostuvo y después se apagó. ¿Este es el lado más fácil de habitar? No. Para mí eh, de, tiene su parte difícil la luz. Sí. Es, es difícil estar en luz también. Es Todo el tiempo. Es como hablábamos hoy en el tren, que yo te decía que siempre hay algo del fantasma que te llama sí. a volver a la oscuridad. Hay que mantenerse en la luz, claro. hay que sostenerse y es difícil. Y es difícil, ¿no? Y también esto de que hablábamos también en programas anteriores de, de la tristeza y la felicidad y que si no estás triste, ¿cómo te das cuenta que estás feliz? que Gozar de los contrastes. Es, claro, y, y creo que, que esto también tiene mucho que ver. La luz depende mucho de, de, de la oscuridad y de la sombra que provoca, ¿no? Y también la sombra no existe sin la luz. Entonces estamos ahí en un ida y vuelta divino. Pero bueno, en ese ida y vuelta encontramos poetas como como hemos hecho el programa anterior. Mario Santiago, Bolaño, eh, Alejandra. Y ahora aparece Galeano con ese pequeño texto que se llama Amares. ¿no? Eh, y ahora yo le voy a leer otro Galeano cortito. Que, que a mí me gusta mucho porque es una despedida, pero una, una despedida totalmente eh, viva, ¿no? Que se llama Mujer que dice Chau. Me llevo un paquete vacío y arrugado de cigarrillos republicana y una revista vieja que dejaste aquí. Me llevo los dos boletos del último ferrocarril. Me llevo una servilleta de papel con una cara mía que habías dibujado de mi boca y... Sale un globito con palabras, las palabras dicen cosas cómicas. También me llevo una hoja de acacia recogida en la calle la otra noche, cuando caminábamos separados por la gente. Y otra hoja, petrificada, blanca, que tiene un agujerito como una ventana, y la ventana estaba velada por el agua, y yo soplé, y te vi, y ese fue el día en que empezó la suerte. Me llevo el gusto del vino en la boca Por todas las cosas buenas, decíamos Todas las cosas cada vez mejores que nos van a pasar No me llevo ni una sola gota de veneno Me llevo los besos cuando te ibas No estabas nunca dormida, nunca Y un asombro por todo esto Que ninguna carta, ninguna explicación Puede decir a nadie lo que ha sido eduardo galiano bello bello Entra y vivo no luz. bello y vivo hay que guardar un silencio cortito después de leer a galiano siempre porque eh, te deja tecleando no una despe una despedida que... totalmente llena de vida aparte de que nosotros no sabemos lo que el otro va a traer entonces nos quedamos escuchándonos por eso <risa> <risa> <risa> <risa> <risa> bueno y hablando de, de poetas vivo hoy tenemos la columna de gachi que también viene de la mano no eh, pero También eh, quería que los mencionamos el programa anterior cuando hablamos de la oscuridad, eh, un tal Paco Urondo, Juan Gelman, poetas totalmente vivos, que, que pese a todo porfiaban siempre para el lado de la vida y de, de seguir para adelante. Ambos eh, integraron una camada que, que, que se batió a duelo por, por sus ideas y su compromiso y su poesía, no, no esquivan eso. Y sin embargo, eh, son poesías eh, combativas, son poesías contestatarias, vivas. Eh, en el caso de Paco Urondo, eh, es de mis poetas preferidos, y el poema que trajimos hoy, que se llama La pura verdad, que es un poema bastante conocido, es un poema que arranca con, con, con una frase extraordinaria, ¿no?, Eh, quise Si ustedes me lo permiten quisiera seguir viviendo Arranca diciendo eso no Y, y después en el desarrollo del poema El poema va y tiene eh, picos Picos poéticos hermosos Que ya lo van a, ahora cuando lo, lo escuchemos eh, Lo van a poder comprobar Tiene picos, el resto del, del poema va, va tranquilo Va tranquilo y tiene picos poéticos hermosos Y tiene un final a todo trapo Tiene un final eh, digno del comienzo que había tenido el, el, el poema. Paco Urondo, un poeta que, que murió eh, en la dictadura ¿no? eh, un año antes que Rodolfo Walsh, que eran amigos. Un poeta comprometido, hermoso, la verdad, eh, quien pueda eh, meterse un poquito en, en la poesía de Paco Urondo y en sus libros como La Patria Fusilada, que es un testimonio extraordinario de los fusilamientos entre lejos. Eh, me parece que, que vale muchísimo la pena rescatar al querido Paco Urondo Y después vamos a escuchar un poema de también alguien que luchó todo el tiempo Que es Juan Gelman, un poema que se llama Mujer Es un poema bellísimo, que, que, que le sobran las palabras no Pero bueno, quería marcar esto de la poesía de, de Paco Urondo que me parece muy valioso Pura Y es la pura vida, es la pura vida Así que bueno, vamos a escuchar estos dos poemas La pura verdad de Paco Urondo Y Mujeres de Juan Gelman La pura verdad Si ustedes lo permiten Prefiero seguir viviendo Después de todo y de pensarlo bien No tengo motivos para quejarme o protestar Siempre he vivido en la gloria nada importante me ha faltado. Es cierto que nunca quise imposibles, enamorado de las cosas de este mundo y con inconsciencia y dolor y miedo y apremio. Muy de cerca he conocido la imperdonable alegría. Tuve sueños espantosos y buenos amores, ligeros y culpables. La vergüenza, verme cubierto de pretensiones. Una gallina torpe, melancólica, débil, Poco interesante, un abanico de plumas que el viento desprecia, caminito que el tiempo ha borrado. Los impulsos mordieron mi juventud y ahora, sin darme cuenta, voy iniciando una madurez equilibrada, capaz de enloquecer a cualquiera o aburrir de golpe. Mis errores han sido olvidados definitivamente, mi memoria muerto y se queja ...con otros dioses varados en el sueño y los malos sentimientos... ...el perecedero, el sucio, el futuro, supo acobardarme... ...pero lo he derrotado para siempre... ...sé que futuro y memoria se vengarán algún día... ...pasaré desapercibido, con falsa humildad, como la cenicienta... ...aunque algunos me recuerden con cariño o descubran mi zapatito... ...y también vayan muriendo... No descarto la posibilidad de la fama y del dinero, las bajas pasiones y la inclemencia. La crueldad no me asusta y siempre viví deslumbrado por el puro alcohol, el libro bien escrito, la carne perfecta. solo confiar en mis fuerzas y en mi salud y en mi destino y en la buena suerte. Sé que llegaré a ver la revolución, el salto temido y acariciado golpeando la puerta de nuestra desidia estoy seguro de llegar a vivir en el corazón de una palabra, compartir este calor, esta fatalidad que quieta nos sirve y se corrompe, poder hablar y escuchar la luz y el calor de la piel amada y enemiga y cercana, tocar el sueño y la impureza, nacer con cada temblor gastado en la huida, tropiezos heridos de muerte. Esperanza y dolor y cansancio y ganas, estar hablando, sostener esta victoria, este puño, saludar, despedirme. Sin jactancias puedo decir que la vida es lo mejor que conozco. Decir que esa mujer eran dos mujeres es decir poquito. Debía tener unas 12.397 mujeres en su mujer. Era difícil saber con quién trataba uno en ese pueblo de mujeres. Ejemplo. Yacíamos en un lecho de amor. Ella era un alba de algas fosforescentes. Cuando la fui a abrazar, se convirtió en Singapur llena de perros que aullaban. Recuerdo cuando se apareció envuelta en rosas de Agadir, parecía una constelación en la Tierra. Parecía que la Cruz del Sur había bajado a la Tierra. Esa mujer brillaba como la luna de su voz derecha, como el sol que se ponía en su voz. En las rosas estaban escritos todos los nombres de esa mujer menos uno. Y cuando se dio vuelta su nunca era el plan económico tenía miles de cifras y la balanza de muerte favorable a la dictadura militar o sea, nunca sabía uno a dónde iba a parar esa mujer yo estaba ligeramente desconcertado una noche le golpeé el hombro para ver con quién era y vi en sus ojos desiertos un camello a veces esa mujer era la banda municipal de mi pueblo Y tocaba dulces falses hasta que el trombón empezaba a desafinar. Y los demás desafinaban con él. Esa mujer tenía la memoria desafinada. Usted podía amarla hasta el delirio, hacerle crecer días del sexo tembloroso, hacerla volar como pajarito de sábano. Al día siguiente se despertaba hablando de Malevich. La memoria le andaba como un reloj con rabia. A las tres de la tarde se acordaba del mulo que le pateó la infancia una noche del ser Ellaba mucho esa mujer y era una banda municipal. La devoraron todos los fantasmas que pudo alimentar con sus miles de mujeres. Y era una banda municipal desafinada, yéndose por las sombras de la placita de mi pueblo. Yo, compañeros, una noche como esta que nos empapan los rostros que a lo mejor morimos, monté en el camellito que esperaba en sus ojos y me fui de las costas tibias de esa mujer, callado como un niño bajo los gordos buitres que me comen de todo, menos el pensamiento de cuando ella se unía Como un ramo de dulzura Y lo tiraba en la tarde El arte existe para que la realidad no nos destruya Y el cielo entre los durmientes Para encontrar el lenguaje de nuestra fantasía El cielo entre los durmientes El espacio necesario Para que se genere el movimiento Por Radio Nauta Hermoso momento, radial, hemos vivido. No, hermoso escuchar a Paco Rondo. Y cambiar a, un poco las voces nuestras. La, claro, <risas> y la voz de Juan Gelman. Juan Gelman leyendo es eh, hipnótico. Lo, lo podría escuchar todo el día. Además, como escribía un poeta enorme, Juan Gelman. Enorme. Bueno, muchachas, si acá la licenciada en casi todo tuviera que cerrar esto, ¿qué, bueno. ¿qué nos tendríamos que preguntar entonces? Bueno. Yo dije ahí abierta una preguntita, no sé si pasó de largo, si llegó, si... La voy a traer de nuevo por la dudas. A ver, tráela, rescatemos las preguntas. Okay. <ríe> ¿En qué vas a enfocar tu luz hoy? Qué difícil. Una vez que pudiste prender la mecha, una vez que saliste de la sombra, una vez que habitaste tu hogar, que sos vos mismo. Sí. ¿Dónde vas a enfocar tu luz hoy? ¿Dónde vas a enfocar tu Y tengo tu un luz? poema que no te dije, pero de Paco que oh, me encanta, que lo tengo escrito acá en el cuadernito, que dice, Cuidado con el calor y con el sabor, con las esperanzas malparidas, cuidado con soñar porque ha llegado el momento. Paquito. Hermoso. No podemos quedar con eso, con la preguntita flotando ahí como siempre. Esto de el hecho de, de cerrar las temáticas es siempre dejar una pregunta para que quede sonando y camine. La dejamos abierta, sí. Olvidate. Exactamente, es lo que hacemos siempre. Y bueno, hoy cerramos un poco antes porque tenemos columna, tenemos el corazón delator de los clásicos. <risa> eh, Acá la tengo en un mes presente. Desde Carué, ¿no? La última vez metí un bache hermoso que ahora ya estamos, estamos no, ahora estamos rebaquiano como quien dice. mira mirá cómo te hacemos un programa, arriba un tren. Estimado Juan, estimada audiencia Estimada yo también, porque yo también soy estimada ¿no? claro. Hola, Graciela Amanda Corradini Ay, gracias, Cuanto, cuánto me alegra que me recuerdes mi nombre Gachi, querida eh, ¿Cómo les va? Acá estamos con la segunda columna del corazón de la torre de los clásicos Para quienes no nos escucharon la vez anterior Esta columna tiene el objetivo de, eh, de poder... Está bien, sobrevolar los grandes clásicos de la literatura, pero más que nada poner así la manita en la oreja, como cuando querías agudizar el oído, y escuchar qué más cuenta esa obra acerca de lo que ocurría en ese momento, en ese contexto histórico, social, cultural, económico, político de la época. no Este es el objetivo nuestra columna, por eso se llama Corazón de la Tor. Y en la columna anterior empezamos re tranqui, porque empezamos con el Marqués de Sade. <risa> Para arrancar tranqui. Tranquilos. Eh, y esta... Eh, obra que vamos a abordar hoy en Corazón del Retor de los Clásicos, es un mega clásico que además tiene mucho punto de coincidencia, ¿por qué? Primero este autor también es francés, escribió la obra eh, eh, eh, un siglo después, un siglo después escribió la obra, eh, esta que vamos a abordar hoy, y además provocó un enorme revuelo esta novela, enorme revuelo social, ya vamos a ver eso, Y una cosa que me maravilla y que les dejo por si les interesa como temática para un próximo programa, así como el apellido del Marqués de Sade, del autor que abordamos en la columna anterior, eh, llevó a, a nombrar una, entre comillas, desviación sexual, que es el sadismo, esto encomillado, ¿no? El apellido de la protagonista principal de esta novela inauguró un término que va a nombrar una patología psicológica que consiste, escuchen bien, en la insatisfacción crónica de las personas, producto del contraste entre realidad y fantasía. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Miren, <risa> sí, sabía, reconozco al muchacho. Miren si no habrá sido trascendente el personaje principal de esta novela, que el apellido que le puso el autor, llevó a nominalizar una patología que tiene que ver con una frustración crónica por la diferencia entre lo que yo me imagino y lo que me ocurre. Esa enfermedad se llama bobarismo, y por supuesto, y vamos a hablar de la novela Madame Bovary, del enorme escritor Gustave Flaubert, que como dije al se escribe Flaubert, pero se, escribe, se pronuncia Flaubert porque es francés. Esta novela, eh, que es una novela maravillosa, muy bien escrita, la escribió durante cinco años de forma obsesiva, quienes escribimos sabemos lo que es eso obsesiva, minuciosa y así les fue, es una novela que no tiene ninguna fisura vamos a explicar brevemente de qué se trata y van a entender por qué después vamos a terminar nombrando al bobarismo como una patología eh, vamos a explicar un poco porque es una conjetura personal quienes hayan leído la novela por ahí me dicen estoy de acuerdo, pero desde mi interpretación Emma Bovary que es la protagonista de esta novela es una anti -heroína. Vieron que ahora está muy de moda el concepto de antihéroe. Sí, sí, sí Bueno, Emma Bovary es una antihéroina ¿Por qué? Porque de todas las características Que sí o sí tenía que tener un personaje femenino En el siglo XIX Estamos hablando del siglo XIX de Francia sí De todas las características de un personaje femenino salvo que fueras una reventada Una prostituta, qué sé yo Bueno, de todas esas características Emma Bovary no invocaba ni una <risa> O sea, era abnegada, no Era íntegra, no Era honesta, no ¿Era buena esposa? No. ¿Era buena madre? No. Y sin embargo, esta mujer, y por eso esta novela va a encastrar perfecto con la temática que desarrollan hoy ustedes en el siglo entre los durmientes, era, tenía un hambre de vida, un hambre de luz, un hambre de belleza, en el concepto más profundo de belleza. Eh, la novela Madame Bovary, para mi gusto, es una aposta de cagadas que se va mandando Emma Bovary en busca de esa belleza, de esa profundidad, de esa luz, de esa vida que se le negaba. Ella, ubíquense, no en la Francia corazón de París, sino la Francia rural, ¿sí? Estamos en un ámbito rural. Sí. Ella es hija única de un viudo, eh, como es hija única y él es viudo, delega la educación de su hija, por supuesto, en, un, en las monjas, ¿sí? Como lo que fuera una educación privada, con cama adentro, y todo lo que va a aprender en principio Emma Bovary de la vida viene de lo poquito que le enseñan las monjas y de lo mucho que Eh, aprende de las novelas románticas que leía escondidas. Así que Emma Bovary, a los 18 años, sale del convento, si ¿sí? no era monja, solo había estudiado allí, sale con todas las expectativas, esperando que le pase mínimo mínimo la mitad de lo que leía en esas novelas. ¿okay? Llega a su casa, se instala en su casa, y de pronto aparece Charles Bovary, que era un médico rural, que va a curar alguna dolencia del padre, creo, la ve a Emma y se enamora, la, la pretende y después le le propone matrimonio. Y Emma dice que sí, porque en el siglo 19 si querías vivir una aventura llena de pasión y color y qué sé yo, tenías que casarte con un médico, o sea, un buen plan casarte con un médico. Así que Emma se casa con Charles Bovary, de ahí es que la novela se llama Madame Bovary y es el apellido de casada de ella. Ahora bien, fíjense que Emma no hace una lectura que tampoco era posible que le hiciera, porque estamos hablando del siglo 19 El papá de Emma Bovary era un hombre discreto, silencioso, un pequeño tabateniente con poquita plata, eh, un hombre distante. Y Charles Bovary era igual. <ríe> el teléfono para las mujeres. <ríe> Esto de buscar a un hombre fastidio tu padre. Sí. Eh, Charles Bovary tampoco le invocaba una gente de las cosas interesantes que podía tener un hombre en esa época. A ver... Eh, ¿Tenía plata? No. ¿Era simpático? No. ¿Era gracioso? No. Eh, ¿Tenía apetencias culturales? No. Y además tampoco era buen amante. Entonces, ¿Para qué? Claro, si ¿Para la para pucha, qué, Emma. Mamá. Qué serla que tenemos. Eran los anti personajes eh... de todo. Exacto, exacto. Emma, la noche... Y esto, esto es muy desgarrador. ¿Ustedes piensen que Flaubert... O sea, el chabón escribe una novela con complejiza un personaje mujer en el siglo 19 con estas características, yo lo aplaudo de pie al el tipo. Ella en la noche de bodas, mejor dicho, al otro día, cuando se termina toda la ilusión del vestido, la juar, la fiesta, qué sé yo, y pasa su primera noche de amor con badamo Charles Bovary, que no la maltrata, no la trata mal, no es abusivo, simplemente es gris, ¿se entiende? Al otro día, ella va a empezar a sospechar su vida va a ser una larga pesadilla, porque se acaba de casar con un tipo que es un embole, ¿entienden? Y Emma tenía hambre de vida y de luz y de belleza, así que por eso digo que la novela Madame Bovary es una larga posta de cagadas que se van mandando la pobre Emma tratando de rajar de eso, tratando de que le pase lo que habían leído en esas novelas, y la diferencia entre realidad y fantasía cada vez se hace más profunda, Salidas de Emma, por eso esta novela es una de las más leídas y la más icónicas de, de los clásicos de la literatura universal. Salido del personaje de Emma, lo que hace a Plover brillantemente es encajar otros personajes en esta ficción que van a tener una riqueza en términos de crítica de la burguesía. Plover va a advertir, a través de la construcción de los personajes principales de esta novela, las fisuras, las grietas de esa burguesía en ese momento era el Barcelona, gente o sea, la burguesía en ese momento era lo más, era la que manejaba la política, la economía la que alentaba la ciencia, la que criticaba y denunciaba la, el autoritarismo de la iglesia, era cool, cool, cool la burguesía, y el, y Flaubert va a animarse a empezar a decir guarda que ustedes también tienen sus inmundicias porque los personajes de esta novela más allá de Ema en el personaje del usurero, del farmacéutico incluso de la suegra de Ema vamos a empezar a ver a explorar cuestiones de la burguesía que estaban bien ocultas. La ostentación, eh, la ambición desmedida, la avaricia, el amor enfermo por el prestigio, y sobre todo, esta novela respira hipocresía, que es una cuestión muy, muy pegada a la burguesía. El discurso progre y lo que hago detrás de eso, que no tiene una bosta que ver con lo que digo, ¿ok?, Todo esto lo vamos a encontrar en cuatro, cinco, seis personajes dentro de la novela. Por eso Flaubert va a ser un enorme crítico de la burguesía y por eso es un representante de un movimiento literario llamado realismo, ¿okay? Ahora, ¿qué pasa con esta novela una vez que empieza a circular? Esta novela, como muchas otras, no solo en Europa, sino acá también en Argentina, se va a entregar por como por, bueno, perdón por la redundancia, por entrega en revista, ¿sí? En muchas casos ha pasado, vos Juan lo sabés, muchas grandes novelas han sido conocidas por ir publicándose por entregas en folletines, en diarios. En sí, época, inclusive ¿no? a Roberto Arte es el gran exponente Exacto. de eso en la literatura argentina. Exacto. En 1856 va a aparecer esta novela, 1856, la historia de una mujer como mínimo infiel, ¿ok? Y en 1857 finalmente la van a imprimir como, como libro. Cuando la imprimen como libro, empieza a revolucionar tanto la historia de esta Ema, que sí, por supuesto, va a ser infiel, él ha cantado, estaba aburrida, ¿sí? Eh, pero entre otras cosas, se mandan muchas cagadas, Ema, pero eran cagadas que tenían que ver con lo que le pasaba, con la jaula en la que estaba encerrada. Y por supuesto, eh, se va a comer un juicio. Pero el editor y el que imprimió el libro, ¿por qué? Y acá, miren me anoté eh, textual para leérselo, para leérselo en la, la cadátula de la, del juicio era que eh, la novela era de baja moralidad y que atentaba contra la integridad de la mujer y la familia y por eso los enjuician y los querían condenar a un mínimo de 5 años hasta 10 años de cárcel acá volvemos al marqués de sabee que cuando lo hicimos eh, en tu columna en tu primera columna de que el tipo era perseguido claro. cada vez que, que escribía y lo seguía haciendo no La persecución no así, ¿no? siempre ante la denuncia. Ahora, ustedes me podrán decir, bueno, pero claro, claro como él tocó tantas tantos agujeritos de la burguesía, por eso lo perseguían No, ¿saben por qué? Porque la novela tenía un personaje mujer que era infiel. A ellos les incomodaba eso, les daba cagazo, gente. <risa> era O sea, rompieron la estructura. Y en realidad lo querían condenar por eso. ¿Cómo zafa a Flaubert? Porque su abogado, muy inteligente encuentra un punto de dónde agarrarse para defenderlo. Porque al final de la novela, lo que pasa es que no puedo explicarlo porque no quiero mandarme el spoiler, el final de la novela es el motivo que hace zafar a Flaubert de comerse entre 5 o 10 años de cana, porque de alguna manera el abogado explica, primero, que Flaubert inventa una historia, que eso no quiere decir que esté a favor de la infidelidad, ¿sí? sí. Pero además dice que por cómo termina toda la historia, acá había también una forma de fábula, una forma de leccionamiento acerca de las mujeres infieles. No quiero contar mucho más porque les espoileo el final. Y por eso zafa Flaubert de comerse hasta 10 años en cana por escribir una novela de una mujer infiel. Eh, y les quiero decir, y acá esto también es una cita textual, que Flaubert dijo hasta el último de sus días, que si él hubiese tenido la suficiente cantidad de plata para comprar todos los libros de Madame Bovary, los hubiese quemado, o los dolores de cabeza que le trajo esta novela. Que tiene que ver con esto que decía Juan, cómo la sociedad que pare, porque en realidad esta historia está parida por la misma burguesía, es lo que decía Marqués de sabe yo no invento lo que escribo, yo escribo lo que veo, y a Florent le pasaba lo mismo, ¿okay? de, de hecho dicen que está inspirado en, en, la historia, en una historia real, pero bueno, incomprobable. En realidad, lo que pasa acá es que la sociedad que expulsa de alguna manera esta historia en algún algunos es brillante o una escritora brillante, después se agarra la cabeza y dice, "No, silence lords, silence lords". Es maravillosa la complejidad simétrica que hay entre la obra y el contexto político. Como sea más allá de que hasta el propio Flaubert renegó de Madame Bovary, es dicen una de las, dicen que es la mejor novela escrita por lo menos en el movimiento de realismo literario. Y es además una de las novelas más leídas en la historia de la literatura. Madame Bovary, de Gustave Flogart. Gachi, qué placer tu columna. Babiamos de este lado, la verdad. Sí, hacen bien. Soy brillante. <ríe> Sos brillante. Es Yo que sé, lo sé que lo sabés, pero te lo Me queríamos decir. Me mate nada más. <ríe> y humilde, soy muy humilde. Sí. No, agradecerte otra vez. Eh, nos... Encanta tenerte en acá en el cielo entre los durmientes con tu columna, el corazón del actor de los clásicos. Nos vemos en 15. no es así? En 15 nos vemos con otra hora. Espectacular. Muchas gracias, gracias Gachi. Abrazo, gracias a ustedes. Adiós. Adiós. Bueno, bueno, bueno. Gachi. Qué Gachi. placer, es lindo escucharla, eh. Una parte de, del cielo. Sí, sí, sí, sí, sí. Eh, la que completa siempre el cielo entre los durmientes. Bueno, se nos ha ido. El programa ahora no vamos a ir escuchando una, una canción y después un cuento. Eh, pero bueno, si no hay canción no, me voy leyendo el cuento de una. Eh vamos una tandita y entro con el con el cuento, pero bueno, antes contar un cachito de la autora que vamos a leer hoy. Noemí Ulla. Es, está bastante olvidada, es una escritora santafesina eh, que escribió varias novelas, eh, escribió un libro eh, que se llama Encuentros con Silvina Ocampo, eh, es muy interesante, es bastante olvidada, yo este libro lo compré me acuerdo por 50 pesos me parece, es un libro de cuentos que se llama Ciudades y yo voy a leer el cuento Ciudades ahora en el final del programa, es un cuentito corto para irnos leyendo y contando una historia como siempre. Eh, bueno, eh, ha estado bien la temática, hemos llegado tarde hemos llegado excelente en el momento justo <risa> acá Impecable. no pasó nada bueno, agradecer otra vez Radio Nauta, Radio Mandioca a la gente de Carué a la gente acá de La Plata que nos escucha que se animen, que nos manden sus audios eh, para en, en la nueva columna que es Eh, Recomendame un, un libro en dos minutos que, Campeonato Que ya arrancó mal porque no lo hicieron caso Eran dos minutos, <risa> mandaron 49 claro, no, segundos Difficilísimo eh, Pasar otra vez el número con A el ver. Al que nos pueden escribir Que es 221-488-1177 Me encanta ese ¿Otra número. vez? Ay no, 221-488-1177 Ahí vamos con eso. Y bueno, decir que nos en encontramos... En Instagram somos el cielo entre los durmientes. Sí, diga, diga eh, también más. seguir a Radionauta FM. Eh, en el CC Olga vázquez Oba. Eh, desde donde estamos, de donde nos dan el espacio. Y, y bueno, nos vemos, nos, nos vemos escuchamos el, el, el, el miércoles. miércoles. a las 13. Y bueno, nos vamos leyendo un, un cuentito. Uno de herida Apuñalame la herida. La herida.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 Los vestidos que nos probábamos en las tardes, antes del baño, para elegir cuál nos pondríamos. Nos cambiábamos constantemente, el cuerpo de una era el de la otra, una más delgada, otra más alta, pero las formas redondeaban igual las telas y podíamos así hacernos la ilusión de que nuestro guardarropa era vastísimo, casi infinito. Sobre la cómoda depositábamos la billutería y cada color de vestido tenía sus collares o pulseras que le iban bien. Un espejo muy grande servía para la última palabra y si ésta no convencía, pesaba la opinión de alguna de las chicas, de nosotras. Querer estar hermosa, se sabe, es oír también la palabra más gentil. Algunas veces salíamos juntas y esperábamos que él aceptara nuestro regalo. De lo contrario, había que cambiarse totalmente. Poco a poco íbamos tomando la mano a los gustos, a sus gustos, y cuando alguien se equivocaba demasiado era porque quería contrariarlo. El cabello recogido era de su agrado y las manos, si se las cargaba de anillos, debían ir sin pintura en las uñas. Y al revés, uñas pintadas de rojo, manos desnudas. Una de nosotras siempre llevaba un peine y un cepillo en el bolso de mano. Podía suceder cualquier eventualidad con el gusto de él y había que complacerlo de inmediato para gozar del paseo y no convertirlo en una tormenta ingrata. Al regresar, bajábamos del gran auto y nos parábamos junto a los ligustrines a esperar que él nos ordenara la entrada. En eso, todas éramos muy respetuosas y su silencio nos parecía el mejor de los homenajes. Él miraba cómo nos desplazábamos y luego, de sobremesa, se hacían las críticas. Poníamos mucho cuidado en caminar y con delicadeza y con soltura, sin afectación, pero con espontaneidad prevista. Él conocía el estado de ánimo de cada uno de nosotras por la manera de mover los pies o la cabeza. Agueda era la más bella, pero no la más elegante. Él decía que Agueda desvestía su propia belleza. Pasaba revista a nuestras caras y sonreía. Los ojos de una le parecían la inquietud de la otra. A veces nosotras no teníamos idea de dónde empezaba el rostro de una y dónde terminaban nuestras piernas. Nos vestíamos con colores y telas diversos, aun cuando nos intercambiábamos las ropas, hasta que con las sandalias sucedía... Exactamente lo mismo. Él nos halagaba a todas por uno u otro detalle y nunca llegábamos a pensar que era para conformarnos. Las blusas de muselina, las túnicas de jersey, los vestidos de seda natural en el verano lento. Por eso cada tanto nos gustaba cambiarnos al atuendo y con él las aspiraciones. Ahora reconozco que soy diferente. Se acabaron las tardes con ligustrines y muselinas, los veranos se rigen por otros aires y el perfume no me no me resulta imprescindible. Ha quedado en mí como enquistado aquel laberinto del que podía salir conducida por su mano, oriental y morena laberinto que no intento ya descifrar. Otras voces se ocuparon de él, mucho y muy bien. Trato de desatender las voces para ser yo misma, pero alguien, desde un lecho, mortuario, me vigila. Él no sabe que va a morir, y yo apenas lo sospecho. Se encarga de avisarme las novedades que suceden en la casa, atento a todo con los ojos cargados de vida prestada. Me dice que todos se fueron y siento, siento que una vez más me dejaron sola, sin tener un poco de paciencia hasta que yo llegara. Esta situación se repite en forma constante y hoy me duele más que otras veces. La mujer que lo cuida a su lado trata de indicarme cómo, cómo debo ir hasta el boliche. No es otra cosa donde me esperan, donde dicen que me esperan, aunque sé que, que no es cierto. Sé que llegaré y todos se habrán ido y quizás el mozo que atiende el boliche me transmite un mensaje falso como este que terminan de darme. Me dirá que me esperan en el garage y no es cierto. En el garage, el que cuida me dirá que se fueron hace 10 minutos y otra vez me Sentiré la impaciencia para conmigo. En este momento, desde un cono de, de sombra, la mujer que lo atiende me da nombres de calles para que llegue hasta el boliche. No es otra cosa. Le digo que, que no conozco esa ciudad, que un nombre para mí es cualquiera. Ella no advierte que el nombre de la calle que menciona no es para mí cualquiera. Pero en otro lugar y no en esta ciudad, donde ese nombre apenas se eh, me recorta como algo lejano y querido, que asocio al sufrimiento y a la poesía. Ella no sabe esto, y yo tampoco sé qué calle es la que me nombra. Afuera, la ciudad, Calcina, es un mediodía de esos húmedos, No sé si montevideanos o santafesinos. Iré hasta el boliche, trataré de buscarlo. Si es la ciudad de Santa Fe, es seguro que lo voy a encontrar. Si es Montevideo, no. Pero a medida que camino, alguna vereda angostita, algún balcón viejo y de rejas, me dicen, no sé de qué manera que estoy en Santa Fe. De modo que los que me esperan deben ser nomás los de mi familia. Lo que no modifica demasiado las cosas. Son los que siempre se van y me abandonan. Pasa un carro pequeño cargado de plumeros, escobas, canastas. La ciudad también se me pierde y ya no sé cómo fui a parar allí. Adelgazo a medida que camino y me distraen los nombres de las cosas. Si digo caballo, se me presenta un atardecer. Caídos jinetes y caballo en medio de una calle de tierra. Veo una plaza y eso me reconforta. Un lugar verde y abierto es siempre un surtidor de dichas y fantasías. los chicos Se gritan cosas mientras juegan. Hay viejos adormeciéndose y la pasión desmesurada de parejas que buscan... público. Eso puede ser una plaza, pero yo, al boliche, no lo encuentro. Noemí Huya. El cielo entre los durmientes. El lenguaje de nuestra fantasía.